Diario del Futuro. 25 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock ya metiéndonos de lleno en las noticias, y en este caso anticipando anticipando una noticia que va a ser mañana, por la mañana, mañana viernes, el mañana de nosotros, por la mañana. Esto tiene que ver con un caso de una detención arbitraria por parte de policías de la Comisaría 18 de la Federal eh, contra Yajaira Falcón. Eh, Yajaira es eh, una una chica travesti, que.. de. migrante afroamericana, que fue. que fue detenida supuestamente una falsa acusación de un intento de robo y cuyos derechos han sido violados más de una vez. Desde entonces el viernes va a haber una actividad al respecto y para meternos en tema de lleno estamos hablando con Luciana sí, en, Sánchez. En, en realidad para que nos explique un poco mejor para que nos de qué va, va la cosa. Eh, ella es abogada del Colectivo para la Diversidad y está, digamos, convocando a esta actividad del viernes por la mañana. ¿Cómo andás, Luciana? Hola cómo están, qué bueno charlar con ustedes, hola Martín, hola Nico, no sé quién más anda por ahí, dos Nico son... Nico. Hola. este escucha, Luciana, mil perdones por la forma en que presentamos el tema, espero que nos puedas desasnar eh, sobre qué no, es lo que sucede favor, el viernes y qué bien, es lo que muy está bien. sucediendo. Exactamente, exactamente así como, como lo presentaron, eh, Yajaira justamente es una militante social que es travesti, y es afrodescendiente, ella es venezolana hace más o menos 10 años que vive acá en Argentina y es la tercera vez que la comisaría 18 le arma una causa y la manda presa, eh, bueno, ahora las últimas dos veces a Ezeiza, porque la primera vez que ella cayó presa, justamente una de las cosas que logró, incluso sigue militando siempre desde la cárcel, es bueno mejorar un poco en aquel entonces las condiciones de las compañeras eh, travestis y trans, Eh, y bueno, ahora después de la sanción de la ley de identidad de género pasó un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, que Yajaira sea tan, tan buena militante y que aunque la comisaría 18 eh, y las fiscalías, ¿no? Porque todo esto recordemos que la policía no lo podría hacer sin eh, la connivencia, la anuencia total de un poder judicial que, bueno, que necesita evidentemente seguir eh, siendo reformado y que por eso hay hay tanta resistencia, ¿no? Y esto que, esto que le pasó a Yahaira se conoce comúnmente como el empapelado, esto es la jerga de la tortura y lo que pasa es eso, que cuando sos militante, dijo eso a la policía, te arman una causa y te meten en cana por lo menos por tres o cuatro meses, que es lo que, eh, lo que tarda digamos la justicia como mínimo en eh, bueno en retenerte en prisión sin ningún tipo de prueba más que los testimonios de los propios policías. Y si sos travesti y además negra, por supuesto lo más probable es que te condenen sin pruebas. ¿De eh, qué se trata esta actividad que están planteando para el viernes? Nos encantaría que fuera una actividad. La verdad es que es el, el juicio eh, oral y público que se sigue contra Yajaira Falcón. Ella está acusada de robo con armas. Pero fíjate que así... en eh, en principio suena como algo terrible, sin embargo cuando vos mirás el hecho, el hecho eh, que la policía califica como robo con armas es un, eh, una tentativa de robo de un celular con una tijera, o sea que okay. es como si yo voy como con un lápiz con punta afilada, eh, también la policía lo consideraría por ejemplo un intento de robo con armas, esto es... Algo típico se hace, por ejemplo, también cuando una mujer eh, antiguamente se la, se la acusaba por aborto, y es una práctica que aún en algunas provincias eh, se hace, y hasta hace muy poco era bastante frecuente en la provincia de Buenos Aires, eh, en vez de acusarte por aborto, la policía siempre te ponía infanticidio, ¿no? Esto, bueno, en eso consiste el empapelado. Cuanto más alto el tipo penal, ahora lamentablemente todavía arrastramos aquellas viejas leyes o caos que hacen que los delitos sean inexcarcelables, Y esto le da permanentemente herramientas a la derecha, básicamente, para seguir picando carne eh, peronista. Vos me estás diciendo, vos nos contabas recién que es la tercera vez que a Yajaira le pasa algo parecido. ¿Es algo muy común en la, en la Comisaría de Constitución o en todas las comisarías porteñas? Sí, bueno... Um... No, eh, no es algo muy común, es algo muy común en todas las comisarías porteñas, es algo muy común en la policía, lo que es diferente es cómo está segmentado en este caso contra las personas travestis y trans. Uh -huh. En Constitución hay dos comisarías que, que operan, bueno, Chris había estado, Chris Gruenberg en eh, algún programa anterior contando un poco cómo... Desde Copadia hemos estado trabajando en, en Constitución con el tema de la violencia policial racista, justamente de la Comisaría 16. Por eso te preguntaba, aparte... justamente, claro. porque, porque Cristian estuvo contándonos acá un poquito de eso y hablábamos justamente de las prácticas comunes de, de las comisarías de Constitución, de estos temas. Exacto, bueno, además del racismo, y en este caso a Yajaira le, le cabe porque es afrodescendiente, Está la transfobia también, eso fue algo que nosotros en su momento denunciamos ante el Tribunal Superior de Justicia y lo que pasa es que si vos mirás, por ejemplo, la estadística que está publicada, la última que es de 2012, de la Fiscalía del Ministerio Público, vas a ver que entre la comisaría 16 y la 18 se llevan eh, de toda la ciudad de Buenos Aires la mitad de las infracciones por prostitución, que es el artículo 81, están justamente divididas entre la comisaría 16 y la 18 en la zona de Constitución. En Palermo, por ejemplo, tenés muy pocas denuncias, sin embargo, en Constitución tenés eh, 5.000 actas contravencionales por artículo 81, De labradas contra varones, ¿sí? Ajá, que sí. es más o menos la mitad eh, de, de las actas que labra la comisaría. Esto también es significativo porque vos sabés que cuando estás hablando de varones no estás hablando ni de fiolos eh, ni de prostituyentes, sino que estás hablando de travestis eh, que, que bueno, están consideradas como varones por la estética judicial porque además se siguen violando su derecho a la identidad de género. Entonces es muy evidente como también la otra cosa que se ve es que vos tenés 5.000 casos por año de denuncias contra travestis en Constitución y vos sabés que no hay 5.000 travestis en Constitución, entonces esto va develando un mecanismo de registro, disciplinamiento humillación, coima tortura en definitiva que como venimos eh, mostrando cada vez más, empieza en las casas de Constitución y termina en el, en el penal de Seiza, ¿no? porque quiere decir que Cuando hay una travesti nueva en Constitución, va a venir la policía, se te va a acercar, te va a detener, te va a labrar una, dos, tres, cuatro, cinco actas por año para pasarte permanentemente por estos controles y, y filtros policiales. Si no, no, estos números uh -huh. no serían posibles. Sí, recién decíamos para para Yahaira no va a ser una actividad, va a ser el, el, el va a estar frente a la justicia, pero sí es una actividad la que está, de alguna manera podríamos decir la que se está proponiendo de ir a acompañarla en ese en ese acto, ¿no es cierto? Esa es la idea. Exacto. Lo, lo que sucede en general es que si bien los juicios penales son siempre orales y públicos Bueno, cuando las personas tienen estas condiciones de vulnerabilidad, eh, no suelen, eh, bueno, no, no suele haber nadie. Y esto sobre todo en, en causas donde los principales o los únicos, como en este caso testigos, son policías. Es como, Yahaira Yajaira, eh, con toda su vulnerabilidad... Eh, en una puertas cerradas digámoslo así, con un juez que sostiene la acusación de la policía un fiscal que sostiene la acusación de la policía y los dos policías que son testigos entonces eh, obviamente no son condiciones para un juicio justo de ninguna manera lo que estamos proponiendo de venir a acompañarle es justamente porque eh, bueno, eso eh, por, por varias razones primero porque a partir de este caso y de la militancia de Yajaira Que se han sacado determinadas resoluciones, sobre todo por parte de la defensoría general de la nación, ella tiene una defensora eh, oficial que va a tener que cumplir con una nueva resolución que sacó la defensoría general de la nación respecto del cumplimiento de la ley de identidad de género. Entonces esto va a ser un, un precedente muy importante para el caso, pero también para la justicia y para la conducta de los demás defensores, jueces y fiscales. ¿no? ¿Cuál sea, queremos... va a ser eso, eso, eso, eso que tiene que esa novedad, digamos? Bueno, esta resolución lo que, lo que obliga es que al cumplir la ley de identidad de género, nada más okay. ni nada menos, por ejemplo, a respetar la identidad de género autopercibida aunque una persona no tenga eh, documentos, a incorporar la cuestión de la transfobia y la perspectiva de género a la, a la defensa técnica, eh, a, por ejemplo, si se detecta que el juez es transfóbico o que no sabe un pomo del tema, a presentar una recusación formal Eh, lo mismo por parte del fiscal, exigir que haya determinados testimonios eh, expertos, por ejemplo, que puedan dar cuenta de toda esta situación de violencia institucional y dar cuenta también de que este de Yajair es un caso, pero que no es un caso individual, que es un caso que representa una situación de, de un colectivo. Sí, Entonces, esto... Bueno, nosotros... Esto sí. es lo que nos contaba Cristian acá, ¿no es cierto? La vez que vino a charlar acá en, en Diario del Futuro nos había contado lo avanzada que era la ley de identidad de género y lo que estamos hablando, esto que va a suceder el viernes, es poner a prueba al sistema judicial a ver eh, bueno, qué tan atrás está de esa avanzada, ¿no es cierto? Exactamente, lo importante también es que eh, al ser testigos de esto, si el juicio se convierte en sí mismo en un acto transfóbico, Todas y todos quienes estemos presentes vamos a poder ser testigos para justamente poder recusar a los jueces, presentar las apelaciones correspondientes. Eh, Nosotras no somos lamentablemente muy optimistas respecto a que, a que el, el fiscal, que es el fiscal un fiscal... Eh, suplente de la Fiscalía número 15 eh, recapacite, digamos, y diga no, acá no hay pruebas, la verdad que no vale la pena ni siquiera eh, procesar, o que los jueces de, del Tribunal Oral ejerzan justamente eh, su independencia judicial y su imparcialidad y digan uh -huh. realmente acá no hay pruebas, eh, no no se puede estar eh, acusando y teniendo presa a la gente por, por estas pavadas... Eh, pero bueno lamentablemente no no creemos que sea eso lo que vaya a pasar en en general en estos casos lo que hacen eh, los fiscales y los jueces es lo más fácil que es convalidar la versión eh, policial porque bueno porque las personas que, que que son acusadas no tienen en general forma de defenderse esperamos que en este caso también bueno ahora últimamente se estuvo visibilizando bastante la cuestión de la como lesbo-transfobia en, en Rusia y como eh, la homofobia de Estado y la transfobia de Estado eh, son ciertamente eh, peligrosas para todas y todos, no solo para quienes somos lesbianas, travestis, eh, homosexuales, sino para todas las personas que que, bueno, que vivimos en, en un Estado, en una nación. Eh, y bueno, en, en este caso, acá en Argentina, eh, sobre todo en los últimos 10 años, se viene peleando fuertemente para desarmar estos núcleos duros de, de poder que están todavía en las fuerzas de seguridad en el servicio penitenciario en, en las corporaciones en la corporación médica en la corporación judicial eh, que son núcleos indudablemente asociados a la dictadura a las mafias al narcotráfico que bueno que son sectores de, de poder contra los que se está luchando no estamos convocando para bueno ser parte de esta lucha poder pedir la plena implementación de la ley de identidad de género al, al interior del Poder Judicial, y por supuesto pedir también que se acabe con esta persecución, hostigamiento, detención arbitraria, a todas las compañeras travestis y trans de, del país, de la ciudad, pero en especial de Constitución, porque es una casa eh, de, de travestis realmente que hace la policía que es eh, humillante está a la vista de todos, está filmada permanentemente por todas las cámaras que hay, está en la estadística oficial eh, ya ha sido denunciada es denunciada desde hace años por muchas militantes sociales que probablemente van a estar también en el juicio y vamos a tener la oportunidad de Luciana do, de escuchar. Claro, sí. eh, eh, decime entonces, aclaranos eh, termina de invitarnos de alguna manera a quien está sí. escuchando y quiere participar de De esto. Bueno, esto hay que ir o con el DNI, con tu uh -huh. DNI o con tu precaria, si sos migrante, el viernes el, el juicio empieza a las 9 de la mañana, los tribunales para ir a acreditarse están abiertos desde las siete y media de la mañana y esto es en Talcahuano 550, es ahí en el edificio Central de Tribunales en el piso sexto, el tribunal es el tribunal oral número 9 y nadie te puede decir que no entres a la audiencia si, no lleva, si llevas tu DNI o tu precaria. Así que es nuestro derecho acceder, eh, vigilar estos juicios, controlar a los jueces y, y bueno, a eso estamos invitando. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo entonces que hayas eh, compartido con nosotros esta situación poniéndonos al tanto de, de estas escenas, de estas secuencias, que los que conocemos la zona, yo he vivido en Constitución sabemos que existen, sabemos que están eh, ahí, pero muchas veces no entendemos la profundidad que tienen, nos, nos, nos quedamos en, en la parte que vemos, que puede ser un, un, un operativo policial, una secuencia en la calle, y detrás de eso ahí estoy ...que pueden durar meses o incluso años... ...y que son terribles y es bueno sacarlas a la luz. Bueno, les agradecemos muchísimo a, a ustedes la difusión... ...y ojalá puedan eh, madrugar para, para estar alguna o alguna el viernes... ...y si no, bueno, les estaremos contando después... ...porque esto eh, lamentablemente o por suerte... Eh, recién empieza, porque bueno, recién ahora se están visibilizando todas estas violencias gracias a la lucha de muchas compañeras, incluso en las peores condiciones. Luciana, esperamos un informe para, esperamos tener noticias el, el viernes de qué sucedió. Diario del Futuro eh, está, bueno, está al servicio de ustedes. Bueno, muchísimas gracias eh, y bueno que sigan adelante, súper bien con el programa.